Se pueden chocar, ¿entendés? O sea, si vos pasás en amarillo y si todos pasan en amarillo, po claro, podés lo, chocar. Claro, lo que pasa es que en amarillo es, es el previo entre el verde y el rojo. Vos no podés pasar en rojo. Claro, pero pero el, nada si, te, pero te、si、impide pasar, pasar en, am en amarillo. Y, pero si pasás por el amarillo, estás muy cerca de, de tener la colisión con、claro. la persona que también tiene el amarillo e l verde o e l rojo. Bueno, de esto y de otros temas, vamos a hablar un ratito con Luján Mazuco. La concejal de la UCR, de la oposición en el Consejo Deliberante, Luján, buen día. Juani y Mauro de Kermeste, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Los escucho muy bajito. Bueno, ahí vamos a tratar de arreglar un poquito el, este, el, el retorno. retorno. Ahí nos e s c u c h a s un poco mejor. Más o menos, más o menos. Ustedes a mí sí. Yo te escucho perfecto, pero bueno, ahí bueno, vamos mirá, a tratar de mejorar.、Eh, un poco. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Feliz año. Igualmente. Y voy a、um, meterme en la conversación que ustedes estaban teniendo con respecto al semáforo. Sí. ¿Vieron que en Santa Rosa Estrellas Amarillas trajo al doctor、eh, Botabernaus? Sí. Que dio capacitaciones para el Ministerio de Educación, para, bueno,、eh, tuvo varias este, charlas, exposiciones en la ciudad.、Sí. Y una de las cosas que dijo es que no te pueden hacer multa por pasar el semáforo en amarillo. El amarillo todavía está habilitado a que el vehículo siga este, transitando. Lo que vos no podés es ya cuando tenés el rojo, ahí sí, ahí ya está. Pero el amarillo, digamos, si vos estás justo pasando y está en amarillo, vos podés seguir cruzando esa calle. Claro, que, eso es lo que le estaba explicando a nuestro compañero, que、eh, lo ideal es que si venís、eh, en circulación y pues, se puso en amarillo el semáforo, lo conveniente es no frenar, es pasar. Exacto.、Ah, tenés que tratar、Exacto. de que no pase en el rojo. Lo conveniente o、bueno. lo ideal es que los semáforos、eh, tengan temporizador. Porque ya con el temporizador、sí. uno sabe exactamente el tiempo que vos tenés este, para poder terminar de, de pasar ese semáforo. Claro, también yo le sumo a todo esto, Luján, que más allá de las señales, más allá de los temporizadores, más allá de todo, los que manejan son personas. Y muchas veces en Santa Rosa se maneja sin respetar o sin darle bolilla a esa onda verde. Entonces se va en、Tenés、una、razón. avenida a 15 kilómetros, 20 kilómetros, porque me quiero bajar en el mismo enfrente del negocio que tengo que parar. Entonces、eh, se hace todo un matete y no beneficia al tránsito. Más allá de eso, no, digo porque es i v e ni que... siquiera frenamos para que cruce un peatón. No, Pasamos、bueno. primero, o sea, digo en general. Eh, los vehículos y dejamos al peatón parado. Y hay ciudades,、eh, países, un montón de lugares que el peatón se respeta, el, frena el vehículo, cruza el peatón, aunque no haya ninguna señalización. Vos ya sabés que, excepto, obviamente, si cruza bien, No como en Santa Rosa, que los peatones te cruzan por detrás de los autos y cuando estás estacionando estás viendo que te están pasando, ¿viste? Y vos decís, qué locura, qué necesidad de cruzar a mitad de calle, de cuadra. Totalmente. ¿Viste? Entonces, bueno, acá nos falta educación vial a todos,、uh -huh. a todos. Eh, Luján, eh, justamente por esto y también por la RTO, que es la revisión técnica obligatoria, desde el, desde el bloque de la UCR,、eh, han lanzado una especie de instructivo para que a las personas que. Eh, las controlen y les pidan la RTO y no sean de Santa Rosa, pueden hacer su descargo y también puedan no pagar esa multa. ¿Cómo, cómo es lo que hicieron para cortarle la s a l i d Eso es lo、gente? que leí、eh, que lanzó el presidente del Comité Provincia, Guidugli:、sí. eh, que cualquier persona, vecino,、eh, que se vea afectado por esta medida. Eh, vaya al comité y le van a、eh, facilitar, digamos, como un formulario de forma, algo de, para un descargo. Este, eso es lo que tengo entendido. La verdad es que en este momento es caótico. Yo estoy parada en Patagonia Vertex, acabo de salir, porque、eh, bueno, hay muchísimas consultas, ayer me llamaban de 25 de mayo, de Castex, ¿qué pasaba? Bueno, los de 25 de mayo las personas que me llamaron no la tenían. y tienen que venir a hacer trámites a Santa Rosa.、Ajá. Los de Castex tenían porque la sacaba, habían sacado en pico.、Eh, a ver, el que viene a hacer、eh, trámites y trae una RTO de cualquier otro lugar que es nacional, sirve perfectamente, perfectamente.、Bien. El problema es el que nunca la hizo. Entonces ahí sí, ante un control vehicular, ahí te van a hacer la multa. Entonces ahí es donde digo, bueno, c o n t á c t e n m e y ya este, comenzamos el descargo para que、eh, no les cobren.、Bien. Realmente、eh, me parece una locura esto, ¿no? Porque decís,、eh, si cada、eh, pueblo, cada ciudad de la provincia de La Pampa se le ocurre hacer su propia RTO, digamos que los pampeanos para circular dentro de nuestra provincia, Tenemos que tener la cantidad de RTO este, como ciudades y pueblos hay en esta provincia. Es una locura, porque esto no tiene más validez que para Santa Rosa. Esto no tiene otra validez. Vos pasás a una provincia, te pasan el escáner y no tiene sentido, no tiene validez. Pero si la haces en Patagonia Vertec, sí tiene、Miro. validez. Sí. ¿O no? Te escucho. Si la haces en Patagonia Vertec, sí tiene validez a nivel nacional. Sí, Patagonia Vertec, sí. Lo que te iba a decir era, en realidad, que Patagonia Vertex acaba de cerrar el turnero. Patagonia Vertex tenía turnos, creo que hasta abril estaba dando.、Sí. A partir de hoy no dan más turnos online, ni presencial, ni nada. Van a cumplir con los compromisos adquiridos. Me acaban de decir. ¿Y, y, que, y después qué van a hacer? Hola. Hola, sí, Juan, Juan de Piante te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien.、Eh, y, pero, ¿cómo? ¿No, ¿No tomo más turnos? Yo lo sigo escuchando muy mal y ahora está entrecortado. ¿eh? A ver. Bueno, a ver si podemos mejorar un poquito.、Eh, ahí nos escuchamos un poco mejor. Casi. Bueno,、eh, te preguntaba, Juani. Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que no van a dar más turnos? Patagonia Vertex para autos particulares、eh, cerró el turnero. Creo que tenía hasta abril ya turnos dados. Entonces va a cumplir con los turnos dados. Pero suponte que tenía turno hasta el 14 de abril, ya para el 15 no, no, no serán más turnos. No hace revisión técnica obligatoria a autos particulares. O sea, hay que ir a Técnica Sur. Exacto. Ellos dicen que es por la ordenanza. En realidad es por la carta documento. Estaba hablando con alguien ahí. Les han mandado una carta documento que les prohíben hacer revisión técnica a autos particulares. Un gran disparate. ¿Eso quién le prohíbe?、Porque、¿La yo... municipalidad? ¿Cómo? La municipalidad le prohíbe. Correcto, la carta d o c u m e n t o e s del Ejecutivo Municipal. ¿Y por qué le prohibiría a un, a un taller autorizado? Porque según ordenanza municipal, recuerden que ellos hablaban que estaban haciendo los trámites en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estaban haciendo todo legal,、sí. este, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ellos no completaron los trámites e igual abrieron el taller Técnica Sur, después desistieron de continuar con todas este, las autorizaciones y verificaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y sigue el taller abierto. Entonces ellos en la ordenanza, en primer momento siempre dijeron que el único taller habilitado para hacer la RTO en Santa Rosa era Técnica Sur. Y entonces、único. ahora、Pero、con bueno, esto q u é estarían. Se establecieron todos los acuerdos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.、Ah. En un momento salió la directora de tránsito, bueno, varios、sí. funcionarios, diciendo que había dos talleres habilitados. ¿Se acuerdan de esos t、sí, i t u l a r e s、sí, sí. de los diarios que después dieron marcha atrás y había dos talleres habilitados, que era Patagonia Vertex y Técnica Sur? Bueno, eso fue un tiempo. Ahora, ahora. el único taller habilitado para el municipio de Santa Rosa es el de Wilde y Circunvalación. Pero, o sea, pero están direccionando que vayan a ese taller. Correcto, no queda ninguna duda, ninguna duda queda que están direccionando. Direccionando a que vos vayas a hacer una RTO que vale exactamente lo mismo que sale en、no、Pico e n t r e n q u e l a u q u e n en cualquier lado este, y que no tiene ninguna validez más que para andar en Santa Rosa. Nada más que para eso tiene validez. ¿Y la gente de Vertex que va a cerrar después de abril? La gente de Patagonia Vertex continúa como hasta hace 30 años, que ellos hacen en, mayormente a camiones y a vehículos、eh, micro, s vehículos interprovinciales, todos esos、eh, vehículos de gran porte. También hacían a autos particulares. Ahora continúan con lo de camiones, ómnibus y todo eso, menos autos particulares.、Eh, la verdad es que nos sorprende muchísimo esto que nos estás contando, porque primero que no lo sabíamos, y segundo que hay mucha gente con turno en Patagonia Vertec o con ganas de sacar un turno. Y otras personas. Pero... Que también, además,、eh... la cantidad de autos que hay en la ciudad de Santa Claro, la, lo lo ahora hay uno solo. Turno, los que tienen turnos, te reitero. Claro, s e sí. Y l u e r t a acabo de entrar y preguntar. Los que、mm. tienen turnos otorgados van a cumplir con esos turnos. Claro, pero para el pero que quiera hacer un. Los que un... no lo tienen ya cerraron el turnero. Claro, pero ahora para los que quieran hacer una RTO van a tener que ir a Técnica Azul y se puede hacer un cuello de botella de la cantidad de autos que va a haber. Sí, que además, yo estuve hablando con gente que estaba parada en Técnica Sur, porque pasé y bueno,、sí. como nunca hay muchos vehículos. Entonces les pregunté por qué la hacían y si sabían que no tiene validez fuera de Santa Rosa.、Eh, una persona me dijo que sí, que sabía, pero como quiere evitar la multa, que es mucho más cara, entonces lo hacía igual. Es un disparate, es un disparate. La verdad. Este, que esto es,、eh, Dinápoli parece el hijo directo de mi ley. En enero, donde todo el mundo está de vacaciones, donde la gente está descansando,、eh, comienza con esto, con las multas de los radares, de las fotomultas que me dicen que están llegando por correo electrónico.、Eh, es un disparate. Aumentó ayer el CEM, obviamente las multas, estacionamiento.、Eh, no sé, es una ciudad. que se va a volver este, solamente con fines recaudatorios parece porque uno pasa por las calles las calles siguen rotas y otras más rotas que antes、eh, el barrendero brilla por su ausencia、eh, no juntan lo que tienen que juntar no sé la verdad es que solamente multa s lo que vamos a vivir los s a n t a r r o s e ñ o s aparentemente es nada más que multa s Ahora, Luján, desde, desde el municipio dicen que esta RTO es, es legal y, y se puede utilizar、eh, fuera de la provincia. ¿Hay algún caso que hayan tenido una RTO sacada en, ahí en el, en el nuevo lugar para hacer la verificación, ahí en el, el sur? No me acuerdo. Técnica Sur. Técnica Sur, este, que le hayan hecho una multa teniendo la oblea de, de, de Técnica Sur. Dicen que sí, pero yo jamás lo vi. Nunca lo vi. La gente tampoco quiere este, denunciar. En Santa Rosa somos muy particulares, porque s o m o s muy mansos, este, porque nadie quiere decir nada. Van, pagan la multa o se enojan, pero no, es, este, no hacen acciones judiciales, no hacen presentaciones.、Eh, van, se callan y lo pagan. Ayer a la mañana el centro de Santa Rosa ha sido tremendo. Los inspectores municipales tenían la orden. De este, controlar el estacionamiento medido. t e me puedo asegurar que entre ayer y hoy, la cantidad de llamados que me hicieron, y bueno, pero viste, tienen la orden de salir a recaudar, hay que hacer multa. Eh, igualmente, el estacionamiento medido、eh, lo tienen que controlar, ¿para si no, o qué es un, sí, un sí, estacionamiento sí. medido? Que controlar. Lo、la、que、RTO、pasa es que justo aumentó、también. 30%.、No、estamos en contra de la RTO, estamos en contra de este disparate de un taller que no, tie no tiene ningún tipo de habilitación nacional. Hoy también salimos con otro tema que es: si yo quiero exigir y obligar algo, tengo que dar el ejemplo, mostrame la RTO de todos, de todos los vehículos municipales. ¿La tienen? Todos los vehículos municipales tienen RTO. ¿La pasan?、Eh, esa es una pregunta que se hacen. Yo te traslado. ¿Ustedes tienen información de que no tengan RTO o no la pasen? Hay vehículos que la tenían vencida. Porque si vos mirás、eh, la patente y vas a las páginas, este, por ahí figuraba como que estaba vencida. Sobre todo los que la habían hecho el. el tiempo que correspondía en Patagonia Vertex.、Eh, ahora, los que la hacen en Técnica Sur no sabemos, porque yo, por ejemplo, hice la revisión técnica en, en Patagonia Vertex. Entonces, accedo a una página nacional y veo que mi auto、eh, la tiene. Vos vas y la haces en Técnica Sur, ¿dónde corroborás que ese auto tiene hecha la, la revisión técnica obligatoria? La oblea, ¿qué validez tiene la oblea? ¿De dónde sale esa oblea? ¿Quién la hace y quién la expide? ¿El municipio? El municipio es el que controla todos los instrumentos con los cuales a vos te hacen la revisión técnica. En todos los talleres habilitados interviene la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y v i e n e inclusive cada 15, 20 días, un mes, y están todos monitoreados los talleres. Porque eso me tomé el trabajo de averiguarlo en ese momento en Patagonia Vertex, te dice, vos fíjate las cámaras que hay, viene la agencia. Este, viene la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, verifican los instrumentos, verifican todo permanentemente. Este taller de Wilde y Circunvalación es como que yo mañana busco un galpón, pongo máquinas y digo acá se hace la revisión técnica obligatoria. Y saco y... una habilitación comercial, cualquiera, y digo bueno, acá hago la RTO. Y s así?、Eh, Luján, y, no, no y, es así. Y, y Luján, perdón. Y la gente de, de, de Vertec no tiene, no hace ninguna presentación. Recibe una carta de documento para no poder este, hacer la revisión técnica de vehículos、eh, particulares y, y ya se queda con eso y no los va a hacer más. No hace ninguna presentación y eso, porque Eso es una... lo tienen que consultar、eh, al titular de Patagonia Vertec. Eso no es una respuesta que yo pueda dar. Si vos me decís qué harías, y obviamente haría presentaciones judiciales. Obviamente, porque me están cercenando el derecho que tengo, porque tengo habilitación nacional, a trabajar ahí es mi negocio. Pero bueno, yo no soy el propietario y no tengo nada que ver no, con. No, no, lo, lo, lo pregunto porque, porque justamente por lo, que, por lo que decís, es un.、Eh, o sí, sea, sí, económicamente. Sí, s、sí, sí, o te digo, yo <risa> lo haría, obviamente, como titular de un taller así. Con todo lo que tengo, lo que significó treinta y pico de años hace que está funcionando、sí. ese taller. No es que lo abrieron ayer o nada, n a Bueno, Luján,、eh, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. Gracias a ustedes. Y la verdad, que es una injusticia. Este, que nos esté pasando eso en Santa Rosa. Cuando hay cosas tan, pero tan importantes para poder trabajar, para poder mejorar, para hacer, que esté toda la ciudadanía con 40 grados de calor este, preocupados por la RTO, cuando eso se podría resolver fácilmente, es una injusticia. Yo sigo parada este, en Patagonia Vertex porque estaba esperando la nota de ustedes、eh, y es un entrar y salir de gente,、eh, de vehículos, de sí, gente sí. que entra, se ve que averigua y se van, porque la respuesta obviamente va a ser la misma que me dieron a mí. Si no había si... sacado el turno, ya está. Acá no lo puede hacer nada.、No. Te íbamos a ver si podíamos usarte como movilera, que le pongas el teléfono a alguien para... para preguntarle a a p r qué pasa con la carta documento. Porque pero o r q u e e e e a l m n t p r no queremos abusar demasiado, Luján. así que, Lo gracias... que pasa, viste que son empleados. No,、claro. Habría que hablar con el titular.、Claro. Eso es lo que tendríamos,、claro. tendrían que hacer. hablar vamos, con el con Vamos a hacer ese trabajito nosotros, Luján. Gracias por tu tiempo. No, Un abrazo. No, gracias. Que tengan buenas jornadas, muy amables, a disposición de ustedes siempre. ¿Cómo no? Luján Mazuco, la concejal de la oposición, reveló aquí en Radio Kermés que el municipio le prohíbe a Patagonia Vertec hacer la RTO a autos particulares. Estaría bueno si hay alguien de la municipalidad, este, algún funcionario o funcionaria que esté escuchando, que nos p u e d a aclarar esto, porque realmente es, es, es raro. n O O sea que,、eh, que le, le, le prohíban hacer a vehículos particulares la, la RTO, supuestamente、eh, un, una empresa que tiene todos los papeles、eh, en regla. Es, es raro y que, y que la empresa no diga nada también. Yo te digo, eh, eh, Juani, que en este caso, capaz que hasta es un alivio para Patagonia Vertec no hacer autos particulares con todo este lío. Sí, pero es mucha plata. Capaz pero, que yo me quedo mucha con, plata, los, con los es, camiones. Mucha plata,、eh. No, no, seguro que es mucha plata. Digo, me quedo con los Camiones y con los autos, y que se encargue otro. Sí, sí, sí. Sí, yo y, el y, tema y, es... insisto, también me gustaría ver pruebas de que la oblea、claro. de, de, que, que está dando、no. eh, la otra, el otro taller este, no, te hagan una multa por tener esa oblea. Me gustaría también tener la, las dos caras de, de, de, de, la, de, la, de la verdad. Dicen, dicen que no serviría, dicen, pero está, está raro. Bueno, Las 11 y 14. Si tenías turno con Patagonia Vertec, te lo respetan.、Sí. A partir hasta, de ahora. Hasta abril, te lo respetan. Hasta abril, hasta abril. Hasta a partir abril, de ahora tenés que ir a Técnica Sur.